Zona 69, ya estás dentro. Estás entrando en una zona diferente, la música empieza a sonar, el ritmo se apodera de ti y tú, tú te dejas llevar, la música se mueve, Zona 69, Zona 69, bienvenido, bienvenida. A todo el mundo, bienvenidos son bienvenidas a este radio show llamado Zona 69, en cualquier lugar donde estés en el mundo te conectas y escuchas, así de fácil. Raúl Fernández. No, Además en el centro encuentras dos pelotitas que se llaman descarga un poquito más abajo Donde te puedes descargar en MP3 esto que estás escuchando, sí, sí Esta semana tendremos por aquí a You Don't Know Me que nos presentan su EP También escucharemos lo nuevo de Edward Maya Siéntate, relájate y disfruta Eso no pega con nosotros Esta semana escucharemos temas como estos. Bienvenido a la Zona 69. ¡Arrancamos! La zona, la zona se mueve contigo. Zona 69. 69. La música se mueve. Y lo hacemos con este tema que a mí me gusta mucho. Se llama I got my eye on you. Christian Martin featuring Luciana. Esta es la zona, entras este tema, ¿sí señor? Me gusta mucho, este I got my eye on you, muy bueno, vamos a recordar nuestros días de contacto, tenéis un correo electrónico, sí, sí, correo electrónico, ¿eh? que modernos, zona 69 arroba la musicasemueve.net también en 20 escribiendo en tu navegador 20.lamusicasmb.net o en facebook facebook.lamusicasmb.net ahí podés dejarnos a partir de ahora mismo según nos escuches tu comentario ok nos pues dejas tu comentario y ya está nosotros la semana que viene lo leemos voy a leer algunos comentarios por ejemplo de 20 Iván Izquierdo dice que somos unos fiaras que le encanta el programa un huevo seguir así y seréis mucho Un abrazo Iván también nos eh, pedía una canción por aquí Sí, la tengo apuntada, Iván Ok, un saludito para él Por ejemplo, eh, más cosas Gorka dice Hola, eh, podéis mandar un saludo a Santa Marta O algo parecido A todo el mundo que le he pasado la página Le encanta Un saludo a Santa Marta, por supuesto Claro Pablo, por ejemplo, dice que le encanta esta música Nos felicita por el esfuerzo de poner esta música Nos hace pasar un buen rato Dice, ánimo y a subir al Gullman que esta noche no se acaba Más comentarios, por ejemplo, en mi propio perfil de Twenty, Carmen, dice Me encanta la música, jajaja, ja, ja, y se ríe mucho Bueno, eh, comentarios en esa página de Zona69, oficial, eh, de Twenty, donde ya hay más de 3.000 eh, usuarios Más de 3.000, miembros casi 4.000 ya, eso sí eh, Por ejemplo, Isaac dice, toma leña, que radio más pepina eh, Por ejemplo, Cloud dice, sí, qué guapa, la escucho, eso sí, intento... Eh invitaré a todos, es que me escribís unas cosas aquí en Duenti, que tengo que andar des descifrando, eh, gracias por la página y la caña, un abrazo. Sara dice que caña de musicón, creo que voy a estar escuchando 24 horas hasta mi peque baila, un saludote gracias bueno pues por supuesto, vamos a poner otra vez la base por supuesto que puedes escucharnos 24 horas porque tienes Un mogollón de podcast eh, Según estás en la página web eh, Donde escuchas el programa a la derecha Abajo, tienes una cosita que se llama Archivo Podcast Ahí tienes todos y cada uno de los programas que hemos hecho En estos, en este año y pico Ok Tienes año y medio casi de, de programas más de, más de 60 programas, yo creo, sí, sí Y nos puedes escuchar todos, así que nos puedes escuchar todo lo que quieras Antonio dice lo de la lata de Red Bull y el soltero divorciado que decíamos la semana pasada ¿Lo repiten siempre o es que repiten el programa? Lo dicen siempre y lo repiten el programa Amigo, eh, Antonio, es que esto está grabado, ¿ok? Está grabado, entonces lo que escuchas y si vuelves a entrar en la página Escuchas lo último que se ha oído Último comentario por aquí, dice, esa jena máquina, muy buena, me encanta la música, Ismael Moreno. Gracias, tío. Ahora vamos a bailar con lo nuevo de Edward Maya. Mira, por aquí suena. Ven a la zona, ven a la zona. Y trae a tus amigos. Ven a la zona. Ven a la zona. Y trae a tus amigos. Así es como suena lo nuevo de Edward Maya junto a Mika Gigulina Se llama Desert Rain. en la zona... Zona 69 Zona 69 sentir sentir ca nos visita en la zona David, es guitarrista de una banda madrileña que está siendo una de las apuestas más potentes en el rock español actual. David, bienvenido a la zona 69. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, David es guitarrista de una banda llamados You Don't Know Me. Eh, formasteis esta banda sobre 2007. Cuéntame un poco cómo os conocisteis. ¿Por qué decidisteis formar un grupo? Mm, la verdad es que viene bastante migas, porque bueno, empezó, yo empecé a tocar pues, con, con 12 años o así, y luego pues, el, el antiguo batería y el bajista actual pues, empezaron a tocar conmigo, y, no, y empezamos a montar ahí un grupillo, pero vamos, por, por puro hobby y tal, empezamos ahí a... Hacer versiones y tal Y vamos, poquilla cosa Y ya a raíz de ahí Pues eh, seguimos, tocando, seguimos tocando Luego ya nos separamos Y cada uno se fue por su lado Y ellos siguieron tocando Y ya eh, decidieron montar un grupo en serio Y entonces ya metieron al, al segundo guitarra, Iván Y ya después me metí yo Y después el cantante, ya por último Y ya pues eso, ya empezamos a hacer temas propios Empezamos a hacer ya... Pues una cosa un poco más seria, ¿no? Ya nos además estábamos muy motivados, queríamos hacer, vamos, queríamos montar un grupo y, y eso y poder y poder hacer nuestras canciones y que la gente las escuchase y, y nada, y al final pues el resultado fue, fue este, empezar a poquito a poco empezar a tocar, empezar a tocar, y al final pues eso, eh, empezar a hacer conciertillos por ahí y tal, y bueno, y la cosa parece que no, no ha ido ha ido tan mal, por lo menos hasta ahora. You Don't Know Me aporta sonidos muy british y también muy contundentes. ¿Cuáles son las influencias más marcadas de vuestra música? La verdad que influencias tenemos muchísimas y barajamos muchos estilos musicales, pues desde el funk hasta el jazz hasta el rock, punk, eh, post-punk, o sea, tenemos un poco influencias, eh, la verdad que de todo tipo. Pero vamos, sí que sobre todo lo que, lo que más nos, nos gusta escuchar y todo eso, pues es... Eh, Pues es eso, el, el indie rock eh, británico y, y yo qué sé, si te tuviera que decir algún grupo que, que, nos, que nos gusta mucho, pues eh, todo lo que es el rock actual que está saliendo ahora y que está pegando fuerte, pues The Drums, eh, Kings of Leon, eh, yo qué sé, pues todo, todo lo que es el, el panorama indie que hay ahora mismo. Cuéntame, eh, ¿compartís música entre vosotros, canciones, descubrimientos? Oye, mira qué grupo descubierto estas cosas entre vosotros. Sí, claro, claro, sí, sí. Uh -huh. Y luego ya pues ahí hay, hay algunos que nos gusta, hay otros que no, hay otros que eso, yo qué sé, eso también. Y claro, somos cinco y cada uno tiene un estilo diferente y le gusta un estilo diferente. Y eso está bien porque también así podemos aportar cada uno un poco de... De, de, de lo que a nosotros más nos llena, ¿no? También ese es un poco, supongo, el truco, ¿no? Para, para poder hacer canciones que, que se salgan un poco de lo normal Y que no sea, hostia, si es que ya he escuchado esto en otro sitio y tal Y me suena a tal grupo Sino que ya como que vayas cogiendo tú un rollo más, más tuyo, ¿no? Bueno, en 2009 ganasteis el primer concurso de talentos de Puro 4 de la cadena de televisión ¿Qué os impulsó a presentaros a este concurso que os ha traído tanto éxito y cómo vivisteis la aceptación de un público tan unánime a la hora de apoyaros. Pues hombre, lo vivimos la verdad que muy bien. Imagínate que no, no nos conocía prácticamente nadie y, y saber que, que, eso, que hay gente que gente potente, gente que está trabajando en, lo, en todo el mundo este de la música y tal, saber que esa gente apuesta por ti y te apoya en, en, en tu trabajo, en lo que tú estás haciendo eso es, eh, pues fue la verdad que muy, muy grande para nosotros pero, pero vamos, sobre todo pues eso nos, nos, nos impulsó a, a presentarnos al concurso, pues básicamente eso, el, el darnos a conocer, el poder eh, aparecer en, en redes sociales ya de una manera un poco más más importante ¿no? porque bueno mySpace es es una es una plataforma muy muy importante pero pero bueno cuatro es una cadena de, de televisión también muy importante y bueno y también pues pues fue básicamente por eso para poder darnos a conocer y tal y luego ya nos llevamos la sorpresa pues de eso de, de que vamos no nos imaginábamos absoluto que, que fuera a pasar esto pero pero bueno pues pasó y, y ya te digo y lo y lo, vamos nos sentó genial o sea fue un, un punto muy Muy bueno para nosotros Habéis grabado el primer EP que lleva Por nombre como vosotros You Don't Know Me, que podemos encontrar en la FNAC eh, Que también podemos encontrar En iTunes, en Spotify Además por 3 o 4 eurillos lo podemos Descargar y, y está muy bien el disco Es recomendable Bueno, además el Real Madrid de baloncesto Os ha encargado una canción Vamos, ¿Cómo estáis viviendo? el ritmo que está cogiendo este producto? Pues eh, ya te digo Bastante bien, la verdad que que sí que la gente nos nos apoya y, y la gente que poco a poco nos va conociendo cada vez más público, pues sí que no, nos tiene ahí presentes y, y bueno, y la verdad que pues muy bien o sea, ¿qué, qué puedes esperar? de algo, o sea, para nosotros esto es nuestro, nuestro mundo, nuestra nuestra vida, vamos, o sea, lo que a lo que queremos dedicarnos a partir de ahora y, y, y, y seguir trabajando para, para poder conseguirlo y que gracias al apoyo del público y de, y de la gente que nos está apoyando pues eh, lo estamos pudiendo conseguir que es, que es muy importante Thinking that I made plans but I just get a shit That comes a slap, that comes a feeling You get me out there when my guard is just old Or you give me love when I don't see it trouble around us Yet yeah, there's a little giving The sunlit panic and descends down So just come a gonna... ¿Qué proyectos tiene por delante You Don't Know Me? ¿Qué aspiraciones tenéis ahora mismo en la cabeza? Bueno, pues la verdad que tenemos, tenemos un, par de, un par de cosas que, que sí que seguramente este año ya hagamos, que será, eh, estamos ya planteándonos, estamos trabajando para hacer un, un segundo EP, y, y nada, supongo que pues, eh, en pocos meses ya nos meteremos al estudio a grabarlo, ya lo estamos preparando y... Y la verdad que está quedando muy chulo, ya a ver si cuando, cuando lo, lo grabemos lo podéis escuchar. Y, y bueno, hemos hecho también eh, un tema para la campaña de Coca-Cola, que empezará ahora en enero. Y nada, y la verdad pues también que es eh, una, una oportunidad muy, muy buena que nos han dado para, para también para eso, para darnos a conocer más y, y para que la gente pueda disfrutar de nuestra música. Bueno, David, hay una cosita que hacemos aquí en la zona, que es que cada invitado que pasa por aquí deja una pregunta para el siguiente invitado sin saber quién va a ser. El anterior invitado fue Carlos G, ya te lo voy diciendo, y nos dejó una pregunta que en este caso te toca a ti, David. Si quieres la escuchamos. Vale. Atento. Me gustaría preguntar a la gente, a los, al próximo artista que, que venga, que, o a la próxima persona que venga al programa, que si considera que, que el 2.0 a día de hoy Es el verdadero jefe de prensa de cada uno de nosotros ¿Qué opinas de las redes sociales del 2.0? Es el verdadero jefe de prensa de cada uno de nosotros, como decía Carlos Pues hombre, no sé si el verdadero jefe de prensa Pero es un muy buen apoyo para todos nosotros Hoy en día yo creo que es uno de los apoyos más importantes que hay, ¿no? Las redes sociales piensa que, que nos, nos pueden escuchar en cualquier punto de, del planeta en cualquier momento, entonces yo sí que creo que es, eh, que es un, un apoyo muy grande para todos nosotros Bueno, eh, todo el que, que el, el que quiera conocer a You Don't Know Me en internet, tiene esa página web que es youdon'tknowme.es ¿no? Donde están todas las redes sociales sí. MySpace, Facebook Una pregunta, ¿tuiteáis mucho? Eh, ¿Utilizáis mucho el Facebook? Sí, la verdad que sí Así que además nos escribe mucha gente y, y sí que les contestamos por ahí, por Facebook y sí que les hacen contacto, vamos, con la gente, en contacto directo por Facebook siempre. Bueno David, pues ha, ha sido un placer tenerte aquí por la zona un ratito y que nos cuentes cositas sobre este grupo que tiene muy buena pinta, ya te lo voy diciendo, ¿eh? Pues nada, muchas gracias y, y nada, espero, espero que, que todo el mundo que, que haya escuchado la entrevista nos conozca un poquito más y, y nada, y a ver si nos vemos por algún conciertillo por ahí. Ok, David, gracias por estar aquí. You don't know me. Hasta luego. Hasta luego. Compártelo con tus amigos. Compártelo con tus amigos. Compártelo con tus amigos. Zona 69 Miscafeina, desde que han publicado su último álbum, Imposibilidad del Fenómeno, no han dejado de girar por todo el país. Puedes ver sus próximas fechas de su gira, Imposibilidad del Fenómeno Tour, en www.miscafeina.com. Aquí estaban con su último sencillo, se llama Capitán. Estás conectado, estás conectado. La zona se mueve 69, Raúl Fernández. Bueno me quedé un poco flipando cuando he leído la última noticia sobre Lady Gaga en un concierto El otro día eh, la cantante tomó posesión del micrófono y bromeando sobre el provocativo vestido que llevaba eh, Dijo soy una prostituta pero que paga impuestos Antes seguido, la cantante se animó a interpretar un tema no sin antes informar al público de que había bebido su quinto martini de la noche Sin embargo a pesar del alcohol los asistentes quedaron como siempre extasiados por la voz de Gaga Y ahora nos quedamos escuchando lo nuevo de Salgado Esto se llama B4 junto a Juan Macán Estás en la zona Mira, estos dos te los voy a poner muy mezcladitos Para que los bailes bien Levándote el sillón y baila Be same be the same No Este tema está rompiendo mucho en las pistas de baile Eliana Keorke, ¿eh? Este disco es romensen Antes también suena por ahí Salgado junto a Juan Bacán con ese pedazo De tema B4 que no para de subir En las listas de ventas de Temas Dance y House Fíjate, por ahí había quien nos pedía Un tema de Ina, le da igual cual Así que vamos a poner Mismamente, mira, esta que tengo yo por aquí Lo blancho ahora mismo Zona 69 Zona 69 Únete a nuestra comunidad Entrando en 20.lamusicasemueve.net O facebook.lamusicasemueve.net